Finalmente no hubo sesión en el Senado para convertir en ley el financiamiento de las universidades públicas. Como anticipábamos ayer, el oficialismo y sus bloques aliados no bajaron al recinto de la Cámara y el tratamiento del proyecto con media sanción de diputados se postergó para el jueves que viene. Los senadores y senadoras de Unión por la Patria sí bajaron a sesionar y se expresaron en minoría ante la imposibilidad de que se realice la sesión. Vamos a escuchar a la senadora Juliana Di Tulio y al jefe del bloque, José Mayanz dicen ellos de que ellos aspiran a bajar a mil puntos de riesgo país y a bajar la inflación. ¿Y por qué estalló el 2001? Teniendo déficit cero. Teniendo 400, menos de 400 puntos de riesgo país. ¿Por qué estalló? Porque obviamente este, el problema de la injusticia social, ¿verdad? que puede hacer florecer el delito el narcotráfico, y es responsable este gobierno... Ayer acá se les cagó a palo a los, a, los, a, los, a, a los jubilados. Necesitamos realmente que el Gobierno Nacional tenga sensatez y que el presidente deje de decir estupideces y que deje de decir inconsistencia y que el Parlamento funcione. Y acá vamos a estar para ratificar el tema de la política provisional, de la política educativa y por supuesto también para terminar con ese fondo corrupto de 100.000 millones cuando el pueblo argentino se debate entre la pobreza y la indigencia. Gracias, Presidenta. Todo el mundo está de acuerdo con que estos temas son urgentes. No encontré un solo senador, una sola senadora, que no dijera que el tema del financiamiento educativo universitario es urgente. No están sentados hoy en esta Cámara, no están sentados hoy en esta banca, nos dejaron solos y solas, no a nosotros. Dejaron solos y solas a todo el sistema universitario nacional. Dejaron solos y solas al 80% de los docentes y no docentes que hoy están de paro, hoy, el día de hoy están de paro y en la plaza de la de los dos congresos, expresándose para que este tema sea ley hoy, como habíamos quedado todos los bloques. Todos los bloques que componemos este honorable Senado, señora Presidenta. Y la verdad que han dejado solo a los docentes y no docentes ese 80% de que decía el senador Guado de Pedro, que, son, que están por debajo de la línea de la pobreza. A pesar de la postergación lograda por el oficialismo, el proyecto de ley de financiamiento universitario se va a tratar el jueves que viene y están los votos para convertirlo en ley. Un día antes, el miércoles 11, la Cámara de Diputados va a sesionar para tratar el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Y los gremios docentes universitarios pararon en apoyo al proyecto de ley de financiamiento y por mejores salarios. Recordemos que la iniciativa que quedó para la semana que viene en el Senado obliga al gobierno a actualizar los salarios universitarios por la inflación, actualizándolos desde diciembre del año pasado. La dirigente de la Federación de Profesores Conado Histórica, Francisca Staiti, anticipó que se preparan para enfrentar el veto del gobierno a la ley que seguramente será sancionada la semana que viene. Esto decía en la manifestación realizada frente al Congreso. Nos tenemos que ir preparando frente a la advertencia del presidente Miley de que la ley va a ser vetada. Una ley que creo, eh, más allá de los conceptos que podamos tener sobre eh, si el Congreso si debe, debe avanzar sobre el tema salarial, creo que lo valorable, lo valioso de esa ley es que reconoce lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos meses. Reconoce que nuestros salarios han perdido frente a la inflación y, como decimos, ya más de un 50% llegando al 60%. ¿Qué significa eso? Un recorte de nuestros salarios del 30%. Y además reconoce la situación en la que se encuentran las universidades nacionales con respecto a su presupuesto. La falta de inversión en investigación, en extensión, eh, obras paradas sin presupuesto para los hospitales universitarios y fundamentalmente con nuestras obras sociales estalladas. Creo que eso es lo valioso de esta ley, es que nuestra lucha tiene un correlato en ella. Parte de lo que decía Francisca Staiti, Secretaria General de la Federación de Profesores y Profesoras de la Universidad Conado Histórica. a Córdoba porque allí crece el reclamo para que se declare la emergencia alimentaria por la falta de comida en merenderos y comedores. Nos lo cuenta nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Danfunes. Muy buenos días Pepe y a toda la audiencia del país. En Córdoba se llevó a cabo la Cuarta Asamblea Zonal por la Emergencia Alimentaria Nutricional. La Mesa por la Emergencia Alimentaria de Córdoba, que está integrada por organizaciones sociales, sectores de la Universidad Nacional y fundaciones, convocaron por cuarta vez para seguir visibilizando la falta de alimentos en los merenderos y en los comedores. Desde Radio Pueblo dialogamos con Eva Estrada, una integrante de la mesa. Los datos son realmente alarmantes. En Córdoba, 5 de cada 10 familias, cuentan que no pueden desayunar y cenar o almorzar por la falta de recursos. Bueno, eh, el tema con, con esta ley que se está presentando por la emergencia alimentaria es justamente por el desabastecimiento que hay en las copas y comedores que también este viene viene enlazado con con lo, con esa esa cifra pues no esa cifra que que se hizo pública con respecto a, a el, que hay hay muchas familias ...que prácticamente tienen la solvencia de una sola comida. Un millón de niños que se se apuestan prácticamente sin un alimento. Y que todo se saltean. Y no solamente un desabastecimiento de, de alimentos, sino en lo nutricional, pues también tiene que influir mucho. No es solamente eh, el consumo de carbohidratos o, o de que en su momento se haya repartido, por ejemplo... Eh, algún alimento que ya estaba próximo a vencerte o que justamente haya pasado esto, que, que, que se dio a nivel nacional con el, eh, los alimentos que se tenían prácticamente guardados y que después, cuando ya tenían una fecha de cimiento, se empezó a repartir. Entonces, esto en realidad está siendo una carencia, porque ya directamente en los comedores o en las copitas de leche, ya directamente no hay leche. Termina dándose mate, termina dándose un té... Hay muchos comedores que tienen arriba de 170 familias con un padrón de 200 que si eso lo multiplicamos a las raciones de una familia de 3 a 4 chicos que tengan más los adultos mayores estamos hablando de una distribución de 500, 400 familias. Exigen la declaración de la emergencia alimentaria y pelean por una ley que garantice el abastecimiento de los comedores y merenderos comunitarios. Informó para el noticiero de Farco. Melissa Villalba, de Radio Pueblo, desde Dean Funes, Córdoba. En Santa Fe hubo paro y movilización docente Contra la baja de la edad jubilatoria Que impulsa el gobernador Maximiliano Puyaro. Pese a la marcha que se concretó Frente a la legislatura provincial El Senado santafesino Dio media sanción A este proyecto Y la semana que viene se va a tratar en diputados Vamos a escuchar al secretario general del sindicato docente AMSAFE en el acto realizado en la capital Una ley de jubilaciones No se puede discutir ...o no se puede sancionar... ...entre gallos y medianoche... ...se tiene que discutir... ...con las trabajadoras... ...y con los trabajadores... ...y si escuchan a las trabajadoras... ...y a los trabajadores... ...le vamos a decir claramente... ...que la caja no se toca... ...cuando dice... ...que con esta reforma... ...los que más tienen... ...son los que más pagan... ...van a pagar... ...las jubiladas y los jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza. Vamos a pagar los activos que no llegamos ni a la línea de la pobreza. El gobierno está llevando adelante un ajuste. El gobierno nuevamente le mete la mano en el bolsillo a las trabajadoras y a los trabajadores. ¡Que le meta la mano en el bolsillo a los grandes grupos económicos! ¡Que le meta la mano en el bolsillo! Argentina despidió de la selección a Ángel Di María, el rosarino campeón del mundo estuvo como espectador en el triunfo 3 a 0 contra Chile en la cancha de River por las eliminatorias para el próximo Mundial, el Fideo recibió ovaciones, aplausos y también regalos, así se escuchaba el mensaje de Messi para él Y a Di María prometiendo ser de ahora en adelante un hincha más de la selección y agradeciendo a sus hijas y a Jorgelina, su compañera de toda la vida. Tuvimos sí, un momento muy duro y quien no iba a decir que, que íbamos a terminar eh, de esta manera ganando todo lo que, lo que ganamos, siendo campeón del mundo de América y, y de todo. Y, y bueno, eh, nada, disfrutarlo porque, porque te lo mereces y, y, y, y nada, te vamos. Te vamos a extrañar mucho, sabes que te quiero mucho y te deseo siempre, siempre lo mejor. Así que, que nada, te mando un beso grande y un saludo a todo ahí, a toda Argentina. Nos vemos pronto. chao A la persona más importante de mi vida y a mis dos preciosuras, que son las que me bancaron siempre, las que estuvieron al lado mío, las que lucharon por mí, las que no dejaron nada, nada de nada que me lastime, agradecerles eternamente, gracias por acompañarme y esta es la última copa que, que terminamos ganando juntos en, con esta camiseta. Así que nada, muchísimas gracias a todos, les agradezco en el alma y nada, seguiré estando del lado de ustedes ahora apoyando a todos ellos. Así que nada, muchas gracias. La delegación argentina en los Juegos Paralímpicos sigue logrando medallas y diplomas y además los murciélagos irán por el oro. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. A dos días de la clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, la delegación argentina llega a los dos dígitos en la cosecha de medallas. Y pueden ser más. Los responsables fueron Hernán Urra en el lanzamiento de bala categoría f 41 y T35 con una marca de 16-11 para el oriundo de cinco saltos en la provincia de Río Negro, que logró de esta manera su tercera presea plateada en la carrera deportiva tras Río y Tokio, y siendo el primero que aporta este metal en el medallero actual para la delegación nacional. Por otro lado, Paula Gómez en la categoría Cota uno de 57 kilos en sudo sobre el tatami, logró vencer a la canadiense Kanye, tras tres idos inapropiados de la canadiense sobre la vestimenta de nuestra compatriota oriunda de Merlo, pero que recibe en Chubut lo que llevó a su expulsión del combate y darle la medalla de bronce a nuestra sudoca nacional. Por otro lado, Nadia Baiz logró el quinto puesto y un nuevo diploma paralímpico para la delegación en las finales sb 11 de 100 metros pecho en la pileta de natación que está dispuesta en la arena de la defensa. Gustavo Fernández no pudo frente a Toquito Yoda, el japonés número 2 del mundo, logró vencer al de Río Tercero por 6-2. Y 7-5 ahora irá por el bronce ante un viejo conocido, su compañero de dobles, Martín de la Puente. En tanto, la final por el oro será entre el propio Yoda de Japón y Alfie Hewitt británico. Todo esto se definirá el sábado en Roland Garros. Los murciélagos hacen historia, eliminan a Brasil, vigente campeón paralímpico y mundialista, y jugarán su primera final por el oro ante el local. Francia lo hicieron tras una paridad de concreta de 0 a 0 frente a los verde amarelos. Tuvieron que ir a definir por penales y un clave, Germán Mulek, para atajarle el último tiro a Ricardinho, el astro y la figura brasileña, quienes convirtieron en una extensa tanda de penales Espinillo, Padilla, Olivera y Fernández para el 4 a 3 final a favor de la Argentina que jugará. Sábado en horas de la tarde Frente al local Francia desde las 15 y Podría verse por Tays Reportó desde el Radio Comunitaria de Rosario Para el informativo Farco Iván Alday Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar